Mi habas, mi estación concluye. Miren si a subir unas es cuando yo Ni Yo vete, no el post de mi la música. Bueno, en nombre de la De la conquistaron, Manganeta, la guión, Manganeta, Guilín, Senda, Saluto, en y de vida, se le suceso por un chico, El viaje de la tría, esperanza tarde. en Cali, mi panorama directo con señor Rafael Benítez que yo informé a mí que el 3 volante organizó un veneno, se le eh, eh, congrega charlie distingas inter un que hay Congreso. por el congreso estas, eh, ¿quién diría? plie y es plie formal a un Ex, eh, en pitito y el exterlando. Hay un señor. Lisa Endube, eh, ya un paralítico eh, Mientras donas eh, tiene un mesalino también. Estás. Han caído Maximiliano, Chi, Chi Matevee, paralítico conmigo ahí. Lee, cuna con un señor Rafael Mejía. Estas eh, presta y por organizar sí. la convención mundial en Caracas. ingeniero que para una espiga y experto en una esperanto la vía voy entrado lado la mundo una ley la los esperanto estás para mí ver la la chefa lengua y mi cosa chat y en mil horas en mi shape eh, me de voy a entrar la mundo que hay mi la mi propia experto esperanto estas pli utila horda angla esta es, esta es muy de hablando y el angla franza o miel diru diro ni el diro es que ni ni un lingua esta esta un ejemplo en chinillo en coreillo en la orienta aparte de asilo. no esperan que esas tablas. pere de ue a que pere de la libro mi chian contactas de legito y le dio y la Y es mi papá de David, un en cultivar esta es el primer día de la presentación de mi amigo, Chan Pérez, hasta un momento, y de que te la pasita ya, Chan Pérez, Mi amigo está, Sumanuel, de profesor personajes Y esta es una persona con que Play. ojo para esperanzas si a mí te bien estas esperanzas para que no vaya ya a la la de teléfono, esperando, no salud de mayo próximamente poder de uno de ellos está en la música que no Luna o sea, eh, eh, la barra Algunas... no, que contempla ahora muy pero de músico de músico rodeado de un portis acordeón que ludo músico de diversa y ni puedo no, ni piensas que la parte cantando que propones los la hermana que se entiende la castellónico va a el es el El La larga de al señor Rafael Medina no me la en cuando este En cursos de por cent de Que hay la y la práctica y para y el y problema y problemas con el sol me si que hay en el sol y me que yo te llamo quiero a Rafael Rafael no me puedo hacer sola Escribir allí, mira ya, Bueno, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Quién hay ¿Quién ni cobas con El de con de en el ¿Qué que decía en por porque si hubo personas en el sí, que que para mí, meces, que en esta, esta es como un bueno, es el problema el que mí, es, eh, Rodrigo, personas no curso y un trayecto. ¿Qué yeah, yeah. yeah. ¿Es que señor? ¿Qué pasa, señor? que señor? ¿Qué pasa, señor? la de Vi en muy algo que no fijabas por instruir, al día frío la la tan se uní la al porti o al calío, persona que un ¿Qué es para que la se dan la los no caso esta está e eu estar indo a fim ¿Y que el quiero de se ese de la la, la, la la economía de la esperanza ¿Estos, eh, cariño, ¿Se poste eh, de un tiempo que un se en el Congreso? Obas, que porque ¿Por la apoyo? en, alie, en lo, ni os va a ir congreso, enchulando Java congreso. Eh, mi idea es que con los vídeos Java, por el plimunto del de ando en América. Que ahí siempre digo eh, Java, por Venezuela, la eh, Rafael eh, de, de 1907, para elegir eh, a mi caracol. Que ahí entre mil novecientos setenta y con inefables. Congreso, que hay ni pobas preparen hacer, con que hay en la monta. operativo y bueno, yo que hay internación, y bolas veni a Colombia, que hay campaña, delante que problema, que ¿Cuántos sesgos de la Congreso han Que eléctrica de de las de las de de estas quiepo pues es la dirección política comenté Irene se da en el libro por la serie la mente desnuda ni hipocresías ¿verdad? La congreso, cari con esta estrecha siempre siempre que yo tenía pues sé que en en Bogotá por esperando Al menos por penso la que ya que la persona que o pequeño que pago por todos. Sí, no, no. No sí. ¿Qué es lo que me propone? Mi, ¿cuál propone? La de Guatalina. Y es de la de Oeah, Mi, que... ¿Qué Uchi propone? Me invitas a mi big chiui, tripenso y lapero, que ahí comprender de mí jamás le digo en cuanto a mi título de Santiago. Que pensas que, que discute el título y propone cosas así, buena pero para el convite de esta manera. El final de la vida es que el título es o título. ¿Cómo vas a de pobres chándi. Esto pero dice un neurin y digo las uno de la sede decisivo de vivir estas chándi la verando eh me la sede sepobas que vivir se le viene viene comprender a nacer comprenderle ya esto es la Hay y hay mil, y hay mil, hay mil, y hay mil, y hay Es, lugar, Dios, sí. y si se convence por la moda, tío en mi mano. ¿El Ricardo? ¿Quién Ricardo, no quiere proponer? Yo no es que le atraco al vivo, igual a ella, que en esa es mi anselo. ¿Qué propones? Ya me hiciste que Marcillano, Camparon y Buenos Aires, que era bien loco, ya propones que Buenos Aires, estos han acabado por finados, no lo de, va, más loco, va a esperar hasta deinal somal de que de la de esperar se dice porque ya ya no no no no que no te ya porque vian conos electricos y piensas que que me caro si lo digo Buenos Aires o me han conos pay poste domingo con posibilidad eh más tardón Y el que para el 10 y En el parque, el parque. El parque. El El parque. El parque. El El parque. El parque. la parque. El parque. El parque. El parque. El parque. El es El parque. El El parque. El El parque. El parque. El El parque. El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 ¿Cómo es que las no les toman El ¿Cómo se ¿Ni tampoco? el autobús ni nada. Que a mí de base Bogotá por la, por su que no están en la El through... Yo, la trilla La ruta La la que va a... Taucos... ...porque en mi... ...manteurigo baileo... me ha propagado... ...por... ...en la ...en la torta... congreso... Productividad. Ni POUS estas productividades, ni la chanula, ni ¿Quién de la INISPESO, DIVI, la Venezuela Grupo, quién de para un un momento la comercia, ¿Quién por el que la expresión es tu te la responde esto ¿Estu calcula una.? ¿Quién lee? ¿Quién Gracias. Mi amigo Maroni, Friva, Hernando la No. No. Yeah, no. I'm not going to